Es lunes 11 de julio y por delante tenemos un día de mucho calor... ...las temperaturas comienzan a subir a lo largo de esta semana... ...hoy alcanzaremos una máxima en torno a los 32 grados... ...ahora hay 22,3 en la estación meteorológica de tele -Elch. ...llegamos a la semana del ecuador del mes y la situación... ...de los aeropuertos no parece que vaya a mejorar... ...sobre todo por la huelga de Ryanair e EasyJet... ...que vuelve a partir de mañana... ...se espera una situación por tanto caliente... ...en el aeropuerto de Ilche... ...que sigue sin sus conexiones... ...iniciaremos hoy nuestro relato informativo... ...con la intención del alcalde de reivindicar... ...ante el Ministerio de Transportes... ...la mejora de las cercanías... ...se lo va a pedir a la ministra que anunció... Hace unas semanas, eh, la licitación de la redacción del proyecto para conectar el AVE con el aeropuerto de Elche. Es el momento para que no se olviden de las graves carencias que sufre la línea ferroviaria Alicante-Elche-Murcia, que sigue sonando, pues, como esta vieja canción del consorcio, al chacachá. El de chacacha del tren que gusto da viajar cuando se va en exprés Pues parece que el amor con su dulzón va Produce más calor que el chacacha del tren Al regreso de la tierra de los fados Muy atento y muy cumplido el revisor el billete me picó muy turbidado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá, del chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se va el exprés, pues parece que el amor con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del jo viajava i a mi lado muy galante en portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel estrés al compás del chacachá del chacachá del tren que gustó da viajar cuando se va en estrés pues parece que el amor con su dulzón va a ir produce máis calor que el chacachá del tren al compás del chacachá del Chacacha del Tren que gusto da viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón va a ir bien produce más calor que el Chacacha del Tren uh, uh, uh. Pasan tres minutos de las 7 de la mañana y en nuestros titulares hoy destacamos varias noticias. Elche se queda sin uno de sus ciudadanos más ilustres, el maestro de juristas y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Tomás vives Santón, al fallecer ayer en Valencia a los 83 años de edad. Sus publicaciones son una lección obligada para los estudios de derecho penal en las universidades y su legado un referente en la defensa de las libertades. También hoy les hablaremos de economía, el Instituto de Estudios Económicos ha, ha cuantificado el déficit inversor de nuestra provincia en más de 3.000 millones de euros, lo califican de inasumible y consideran que es la primera causa por la que nuestras empresas han retrocedido en competitividad y productividad en estos últimos 20 años. Reclaman al Gobierno que acabe con la infrafinanciación que sufre la provincia y que castiga aún más la comarca del Bais, del Baix Vinalopó y que cumpla con la ejecución de las infraestructuras anunciadas, como esa conexión del AVE con el aeropuerto de Ilche. También les vamos a contar que el Festival de Cine Independiente de Ilche ha comenzado esta edición con una nueva sección de óperas primas y, además, la actriz ilicitana Cristina Alcazar imparte desde hoy lunes en el Centro Cultural del Escorchador un curso sobre interpretación protagoniza La pasajera, uno de los largometrajes que optan al concurso de este año y que se proyectará este miércoles. ...en los odeón ...y por último en cuanto al Elche Club de Fútbol... ...pues el propietario Cristian Bragarnic... ...lo ha vuelto a hacer... ...ha conseguido renovar a otro de los jugadores destacados... ...Omar Mascarey... ...que continuará formando parte de la plantilla del Elche... ...hasta 2025... ...y con ello el club se asegura... ...la continuidad de una pieza clave... ...y da un paso importante... ...para la planificación deportiva... ...de la próxima temporada... La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues el tema escogido para por el alcalde para comenzar esta semana ha sido la conexión del AVE con el aeropuerto de Elche, un anuncio realizado por la ministra de Transportes el de licitar la redacción del proyecto ...que el alcalde considera imprescindible... ...aprovechar esa redacción del proyecto de conexión del AVE... ...con el aeropuerto para modernizar las cercanías... ...lo escuchamos. Y que la conexión ferroviaria del aeropuerto... con Alicante es muy importante pero no lo es menos que el aeropuerto esté conectado también por el cercanías desde Elche, La Vega Baja y Murcia y que en definitiva la línea de cercanías Alicante, Elche, Murcia reciba una inversión que resuelva sus actuales carencias. Por lo tanto a mi modo de ver es fundamental que haya una visión global de la intermodalidad y que ambos proyectos avancen al mismo ritmo o al menos a un ritmo similar. El nuevo presidente del Instituto de Estudios Económicos, Nacho Amirola, al que entrevistaremos hoy aquí en la Glorieta reclama a los gobiernos que asignen las partidas presupuestarias ...que ejecuten lo prometido... ...y que rindan cuentas del nivel de ejecución... ...de los proyectos que licitan... ...advierte que el Vice Vinalopó... ...es la comarca más castigada de la provincia... ...nuestra provincia se encuentra... ...además en el último lugar... ...en cuanto al dinero que recibe... ...de los presupuestos generales del Estado... ...esa infrafinanciación se ha cuantificado... ...en más de 3.000 millones de euros... ...y lo califican de inasumible... ...en estos últimos 20 años... ...para el nuevo presidente... ...este déficit inversor... ...es la principal causa de que nuestra provincia... ...haya retrocedido perdiendo competitividad y productividad... ...en estas dos últimas décadas. Eh, la provincia, eh, lo, en, en general los datos suelen ser muchas veces peores... ...que en la media, la media nacional y en concreto en el Baix Vinalopo... ...peores que en la media provincial. Por tanto, lo que pedimos desde INECAC son tres cosas. Es uno, que se asigne las adecuadas partidas presupuestarias... ...que sean justas... Y que, no sea, ...y que no estemos eh, continuamente a la cola... ...y que además se haga un esfuerzo de inversor... ...en toda la provincia... ...especialmente también en el país de Inalopó... ...que vemos que sufre un poco más... ...pedimos además que estas partidas... ...esos presupuestos pues se ejecuten adecuadamente... ...y además que se nos facilite la información... ...que la información se haga pública... ...pues para que institutos como INECA... ...o cualquier otra entidad... ...pues pueda hacer un, un adecuado seguimiento". Y los agricultores siguen perdiendo en las ventas de sus productos a pesar del brutal incremento de precios que estamos sufriendo los consumidores. El secretario de la Unión de en elche Santiago Pascual, al que también entrevistaremos hoy en La Glorieta, ha calificado de lamentable la situación actual, ya que es consecuencia de una nula aplicación de la ley de la cadena alimentaria aprobada para proteger los costes de producción del agricultor. Lo escuchamos. ...que consideramos leonina y que... Eh tiene es consecuencia de una difícil o, o, o nula aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Se supone que hace cinco años se dictó aquella ley para proteger los costos del agricultor, por lo menos, porque en aquella ley uno de los de los artículos más más eh, firmes era precisamente el que decía que no se podía vender ningún producto agrícola ...por debajo de sus costos... ...pero por desgracia estamos viendo... ...que en muchas más ocasiones... ...en las que sería... ...insoportable... ...pues eh, los costes... Eh, de, la, ...de la producción agraria... ...los sufre el agricultor... ...pero no los recupera en el precio. Y lo hemos dicho en nuestro sumario de hoy... ...Tomás Vives Antón... ...quien fue magistrado del Tribunal Constitucional... ...y vicerrector de la Universidad de Valencia... ...falleció ayer a los 83 años de edad. Con 26 y tras acabar derecho en la Complutense de Madrid, comenzó como fiscal en Jaén para llegar a ocupar los más altos cargos en el Tribunal Constitucional y pertenecer como vocal al Consejo General del Poder Judicial. En el ámbito académico, como catedrático de Derecho Penal, fue un referente público, multitud de manuales y libros sobre el derecho y las libertades públicas, que figuran como lecturas obligadas en los planes de estudios de las universidades. Como jurista, docente, e investigador, ha cosechado numerosos reconocimientos y premios su grandeza intelectual y científica no impidieron que Tomás Vives haya sido también una mejor persona, sencilla y humilde amante de su familia y sus amigos de su ciudad, Elche a la que regresaba en cada ocasión amante de la literatura, de la pintura del fútbol e incluso del motor del que era un profundo conocedor generoso y comprometido con la sociedad que le rodea, Tomás Vives ha sido una persona increíble inspiradora, considerado y querido, como un auténtico maestro por multitud de discípulos y compañeros. Amigos, cariño, admiración y respeto en todos los ámbitos es lo que deja Tomás Vives. Se ha marchado un ilicitano ilustre, un sabio, quizá desconocido por humilde, siendo el más grande de los científicos que esta ciudad ha dado hasta la fecha. Teleelch reconoce a este ilustre ilicitano al que ha entrevistado en algunas ocasiones. ...y abrimos ahora nuestra página de sucesos... ...para contarles que el primer ahogado... ...en las playas de Ilche de este verano... ...se produjo el pasado viernes a las 11 de la mañana... ...en la Marina, un bañista de 74 años... ...fue sacado por los socorristas del agua... ...sobre las 11 con síntomas de ahogamiento... ...el Samu le practicó las técnicas de reanimación... ...pero no pudo hacer nada por salvarle la vida... La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal que se dedicaba a robar en supermercados en toda la Comunidad Valenciana. Han detenido a cuatro personas de 27 a 35 años, uno de ellos menor de edad en Elche. Los arrestados eh, se han podido llevar a cabo tras acudir los agentes policiales. Los arrestos se llevaron a cabo tras acudir los agentes a uno de los supermercados donde una mujer había sido retenida tras ser sorprendida robando productos valorados en más de 150 euros. Fue puesta de inmediato a disposición judicial y, tras las investigaciones, los agentes lograron identificar a todos los componentes de este grupo criminal. Y siguiendo con la crónica de sucesos, un joven de 20 años fue detenido por agredir a su madre y dejar inconsciente a la pareja de esta tras una fuerte discusión y agredir a un agente. Los hechos tuvieron lugar a finales de junio en una vivienda de la calle Reina Victoria. Y es momento Y es momento de recordar los principales acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Apruebo sacar a concurso por algo más de 240.000 euros el proyecto para hacer más accesibles las paradas del bus del Polígono Industrial de Carrús. También se acordó trasladar la Oficina Municipal de la Vivienda Social de Altavix a Carrús. Esta noticia nos la cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Tras los trabajos de modernización y mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús de distintos puntos del casco urbano y del municipio de Elche, ahora es el turno de hacer estas mejoras en el polígono de Carrús. El objetivo de la Junta Local de Gobierno es actuar en seis paradas más utilizadas en esta zona que no cuentan actualmente con una conservación adecuada o bien no cumplen con los requisitos de accesibilidad en algunos casos requieren de una nueva ubicación para que poder acceder a ellas. Por eso la Junta Local de Gobierno ha aprobado sacar a concurso público este proyecto para poder adjudicar las obras que se prolongarán durante seis meses por un montante que se destina a ellas de más de 240.000 euros. También se ha sacado a concurso público el arrendamiento de un local en el entorno de la Plaza Barcelona, Plaza de 1 de Mayo y Zona de la Sagrada Familia, para la instalación definitiva de la oficina Salot saloc perdón y vivienda social con todas las condiciones de accesibilidad y para facilitar la gestión y, e información en materia de vivienda. Gracias Isciar, también en esa junta de gobierno se aprobó someter a consulta pública modificar puntualmente el plan general para cambiar el uso del suelo de la parcela del antiguo edificio de correos que actualmente es incompatible con la función que se le quiere dar, que se quiere convertir en una learning factory. Nos lo ...lo cuenta Marga García... ...muy buenos días... ...buenos días Ros... ...el futuro proyecto de Learning Factory... ...que quiere poner en marcha... ...la Consellería de Innovación... ...en el antiguo edificio de Correos... ...va dando pasos hacia adelante... ...con la vista puesta en el inicio de las obras en 2024. Esta iniciativa apuesta por ofrecer formación especializada para la incorporación de tecnologías en el tejido empresarial y que redundará en una mejora de la productividad y la competitividad. Precisamente, la Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes someter a consulta pública la modificación puntual del Plan General para el cambio de uso de la parcela, ya que el actual es incompatible con la futura actividad empresarial. La idea, según el portavoz Sector 10, es que pase equipamiento educativo, cultural y administrativo institucional. Los trabajos de diseño se completarán en 2023, a lo que seguirá la redacción del proyecto y de ejecución del nuevo edificio. Las obras podrían arrancar en el segundo semestre de 2024 y la inversión asciende a 2,5 millones de euros. ...también aprobó financiar con 60.000 euros... ...la película que se está rodando ya... ...sobre el Misteri de Elche... ...por parte de los directores Manuel Gutiérrez Aragón... ...y el director ilicitano Pablo más ...nos eh, habla un poco más de esta financiación... ...y la justificación de este importe... ...el portavoz de la Junta de Gobierno Héctor Díaz. ...de un proyecto documental que pretende contar cómo es la festa y cómo se contribuye a preservar el futuro del Misteri en el siglo 21 Desde la Junta de Gobierno Local se ha considerado que esta es una acción promocional del Misteri de un gran valor que viene avalada además por buenos profesionales y que además se considera muy positivo realizar un apoyo directo para que este largometraje ...pueda ser utilizado como un elemento más... ...de difusión del misterí ...y de su conocimiento en el mundo. Dejamos de lado la Junta de Gobierno... ...para hablarles de la propuesta del Partido Popular... ...que también realizó el pasado viernes... ...su portavoz Pablo Ruz... ...pidió que se instale una escalera mecánica... ...en el barrio Porfirio Pascual... ...dentro del proyecto de regeneración... ...de la fachada este de Carrus... ...lo escuchamos... Estamos en la rampa que comunica Oligario de Marcos Seller con Clara Campomor y con Porfirio Pascual. Una rampa que no cumple ningún tipo de normativa, está fuera de toda reglamentación. Por eso nosotros hacemos una propuesta en positivo al equipo de gobierno. Dentro del proyecto Regeneración Fachada Este de Carrús, donde estamos, la instalación en este espacio de una escalera mecánica con un control por parte del equipo de gobierno, por parte del ayuntamiento, que permita su uso responsable. Lo tienen ciudades similares a las nuestras en cuanto a los desniveles como Toledo, como Barcelona. por eso Equipo de gobierno, Partido Socialista y Compromiso, voluntad para solucionar un problema real, para poner una medida en marcha que es muy positiva y para demostrar a los vecinos que la política útil es esto. Y tras el revuelo que se ha generado en las últimas semanas por la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante, la historia se repite entre dentistas y el CEU. Y es que en la Universidad Cardenal Herrera delche ofrecerá, como ya adelantábamos la pasada semana, el próximo curso en septiembre, el grado de Odontología. Y los dentistas se oponen a ello porque aseguran que la provincia tiene más del doble de dentistas de lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que ofrecer este grado en más universidades puede afectar a una profesión ya de por sí masificada. Nos cuenta esta noticia Janire Perona. Muy buenos días. Sí, Ros, buenos días. La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche contará el próximo curso escolar con un nuevo grado, el de Odontología. Y esta noticia ha generado malestar entre sus profesionales que rechazan ampliar la oferta de estos estudios en más universidades. Concretamente, el COA, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante, argumenta que la provincia dobla ya el número de profesionales que recomienda la OMS y pide limitar el número de estudiantes que se gradúan porque la profesión está muy masificada. Temen que el exceso de profesionales pueda perjudicar en la calidad asistencial que recibe el paciente y merme las condiciones de la profesión. Desde el COA aseguran que el hecho de disponer de más dentistas no garantiza una mejor atención de los problemas bucodentales de la población. Y el programa La Glorieta del pasado viernes conoció un poco más a las reinas y damas mayores de las fiestas de Elche tras su proclamación el eh, hace dos semanas. La reina de las fiestas de este año, que son muy especiales porque se recuperan tras el parón de la pandemia, es Alba Berenguer, estudió traducción e interpretación de inglés, se cogió un año sabático, nada más terminar su grado para crecer en el mundo laboral y desde bien pequeña estuvo muy vinculada a las fiestas porque ya fue que quiso ser reina infantil y lo fue de su comisión María Auxiliadora en Algoda. La escuchamos. Desde bien pequeña he estado muy vinculada a la fiesta, fui reina infantil eh, y cuando dejé la banda yo dije que quería seguir siendo reina en un futuro y ese año fue el 2019 y, y bueno yo he seguido pues eso, formando parte de la fiesta como festera, allá donde podía ir, allí estaba, acompañando a mi comisión. Y, ...y bueno, aquí aquí sigo". <risas> y sus damas son Irene Botías... ...que también ha terminado el Grado de Turismo... ...en la Universidad de Alicante... ...quiere continuar estudiando... ...realizando cuando pueda el Grado de Marketing... ...para Irene de la Comisión de Perleta y Maitino... ...como guía turística no hay nada mejor... ...que mostrar la historia y paisaje de su ciudad... ...a los visitantes. Enseñar la ciudad eh, es un orgullo, soy de, de aquí... ...y creo que no, no hay nada más bonito que poder dedicarte... ...a dar a conocer eh, lo que es tu ciudad... ...y hacer intentar transmitir eh, el amor y el cariño... ...que sientes por tu ciudad a toda la gente que, que ha decidido... ...venir a Elche para pasar sus uh -huh. días. Uh -huh. Y la otra dama es Clara Sánchez... ...la que más escenarios ha pisado por sus estudios... ...terminó en el Conservatorio de Elche... ...los estudios profesionales de violín, piano y canto... ...y ahora es profesora... ...aunque no renuncia a las actuaciones... ...Clara, al igual que Alba... ...se quedó desde hace unos años bien enganchada... ...a las fiestas por el ambiente... Mmm, ...de gran familia que siempre... ...dice, ha respirado en su comisión... ...Ángel de la guarda de Matola. Pues ella me impuso a mí la banda como dama uh -huh. la primera vez que llegué allá por 2017 y es que disfruté tanto la fiesta, me encantó tanto esa familia festera ¿no? que tenemos ahí en la comisión, que somos todos nosotros y lo disfruté tanto, aprendí tanto que pues me quise quedar y me quedé y al descanso un año, el año siguiente ya me propusieron ser reina y yo pues por supuesto... Que, ...que era todo un orgullo para mí... ...poder representar a mi comisión... ...y bueno, ahora ya a Elche, pues... ...pues claro... ...y el presidente de la gestora de festejos... ...Fernando Jaén, a la pregunta de cómo recibió... ...el veredicto del jurado de este año... ...de haber elegido a tres representantes... ...de las fiestas del Candel... ...señaló que no es cuestionable... ...porque desde, una, desde que una candidata es elegida... ...reina o dama de las fiestas de Elche... ...ya no cuenta su procedencia... ...porque se convierte en la representante de todo el municipio. Normalmente bien, no tiene nada que ver. Yo vuelvo a lanzar una, a lanzar un mensaje con que las candidatas son candidatas, nos da igual de dónde vengan, son chicas que quieren vivir una experiencia porque para eso se han presentado candidatas y las que el jurado elige a su juicio son las mejores preparadas para poder desempeñar esta función y nosotros con mucho agrado, cariño las recogemos para llevarlas a todos los sitios que tenemos que llevarlas y para ofrecerles el mejor año de su vida en el ámbito festero, evidentemente. Y queremos que disfruten, como hacemos siempre con todas las que han pasado por nuestros reinados, sea quien sea, no distinguimos. Una vez llevan la banda de Elche, como bien ha dicho Alba como bien han dicho las demás, representan a la ciudad al término municipal al pueblo de Elche, y eso es lo que tiene que calar a toda la gente. Ya hablamos de cine porque el Festival de Elche ya ha comenzado su 45 edición y lo hizo el pasado viernes con el estreno de una nueva sección, las proyecciones de las óperas primas. Los largometrajes se están proyectando en los cines Odeón todas las tardes a partir de las ocho y media con entrada gratuita y con la presencia de los directores y algunos de los protagonistas que suelen ser interpretados por conocidos actores o actrices. Esta tarde se proyectará... A diente de perro del director de callosa del Segura José Luis estaña está rodada en el chalicante y callosa además a partir de hoy y hasta el miércoles la actriz i licitana Cristina alcázar imparte el curso de interpretación ante la cámara dentro de la programación del festival de cine independiente el curso lo impartirá en el centro cultural del escorchador además el miércoles participará en el coloquio que se ya da se va a llevar a cabo en los cines odeón tras la proyección de la ópera prima Eh, ...la pasajera, protagonizada por ella y también por el actor argentino Ramiro Blas... ...este largometraje que concursa en el festival... ...está dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Y terminamos con la décima edición del Rural Film Festival... ...que acabó el fin de semana, las proyecciones el pasado viernes... ...y el sábado hubo en Las Vallas la fiesta de clausura con la entrega de diferentes galardones a los participantes, hubo magia y también humor en el broche final de este certamen. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Todos los días desde el Beats Club Conviction de El Caravasí con Teresa Fernández. El abanico, tu magazine refrescante de este verano. En tener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 hasta 3.000 euros de descuento al Alcortamotor, concesionario San John La Glorieta, con Rosmar Alonso Y cuando faltan tres minutos para llegar a las siete y media de la mañana... ...vamos con la información deportiva con nuestro compañero José Antonio González... ...que nos va a contar de qué forma se ha renovado el contrato a Omar Mascaray... ...y lo que supone este nuevo paso para consolidar la plantilla... ...y sobre todo avanzar en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada... ...que comienza en agosto... ...y que este mes de julio ya ha comenzado la pretemporada... ...también hay más partidos amistosos ya confirmados... ...para los entrenamientos... ...muy buenos días José Antonio, cuéntanos... Hola, buenos días. Segunda semana de pretemporada para la plantilla del Elche Club de Fútbol que regresa a los entrenamientos este lunes tras una jornada de descanso. Hoy los jugadores de Francisco entrenan en doble sesión, matinal y vespertina, ambas en el 10 y Borra, de la ciudad deportiva. La principal novedad en cuanto al equipo es que el club confirmó el pasado viernes a última hora la renovación por tres temporadas de Omar Mascarell. cristian Blagarnik lo ha vuelto a hacer, ha conseguido la continuidad de uno de los futbolistas más importantes importantes del pasado campeonato. El Pulpo, como se le conoce al Canario, contaba con ofertas importantes, pero ha apostado por seguir en el Elche, donde va a vestir la camiseta frangiverde hasta 2025. Hola frangiverde, el Pulpo sigue en casa, en Elche. Estoy muy contento de anunciar mi renovación hasta 2025 y muy contento también por vivir esta temporada tan bonita que nos espera como es la del centenario. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Con la renovación de Mascarelle, el Elche se asegura la continuidad de una pieza clave en la sala de máquinas, la renovación del mediocentro centro tinerfeño es un paso muy importante en la planificación deportiva y es que bragarnica ha priorizado el mantener la base del pasado curso y ahora toca reforzar la plantilla con futbolistas que permitan dar un salto de calidad, el Elche ya tiene una base sólida sobre la que crecer además el club ha confirmado dos amistosos más de pretemporada en los últimos días ante el Ibiza el 2 de agosto y contra el Cartagena al 30 de julio hasta luego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 La boda de tus sueños es posible En Finca La Llaguna by Pilsen Restauración Diseñamos tu boda a medida Por eso hemos ganado los Wedding Awards 3 años consecutivos Finca La Llaguna, un lugar mágico Para un día especial que recordar siempre Infórmate en PilsenRestauración.es Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con tiendas anticrisis El Castor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 Cada día amanecer, amanecer. Sonriendo como cada, vez, como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida Tablaye de mi vida te hice una promesa volverte a ver así más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos ni tú ni el mar ni el cielo ni quien me trajo a ti Canción, me robas el corazón, esto no es un reggaeton pero bom bombom bomb. Como la oreja de Van Gogh, tú eres la reina del pop eh. Aquí mi banda está tocando Están dispuestas a reventarlo para bailar, para pasar el rato Si tú estás cerca, levanta el vaso Es eh. que esta noche vamos a celebrarlo ¿Qué te pasa?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 Bueno, buen día, comenzamos una semana marcada por el calor, de hecho hoy las temperaturas ya subirán por lo menos un grado durante esta madrugada, cielos despejados, noche tropical, aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 22 grados en pedanías como Matola o Valverde, 18, 23 en Torrellano o 24 en Santa Pola. Hoy tendremos predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este que tratará de frenar las temperaturas. Alcanzaremos valores más elevados que los de ayer, por lo menos un grado, máximas en torno a los 32 grados aquí en la ciudad. En Pedanías del Sur del Candel se rozaremos los 34 grados. Mañana martes cielos despejados, viento flojo de componente marítima a partir de mediodía, pocos cambios en cuanto a las temperaturas máximas que van a rondar los 32 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 23 grados. A medida que avance la semana irán subiendo los valores térmicos para jueves, viernes 34 grados y para el fin de semana ya rozaremos los 35 grados. El viento de componente marítima aportará humedad ambiental que se va a traducir en sensación térmica de bochorno.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 La subida de los precios se ha convertido en la principal preocupación de todos los españoles y los agricultores ven con cierta alarma como esta escalada de precios que se achaca a la crisis energética pues no va con ellos porque continúan vendiendo a precios ruinosos que no compensan para nada el incremento de los costes. Pues bien, para hablar de esta situación tenemos eh, contamos hoy con el secretario de la Unión de en elche Santiago Pascual. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, Rosmami, y muy buenos días a la audiencia. La subida de los precios, ¿qué está pasando con los agricultores? Estamos viendo que no están ganando, que el precio, el, el producto del campo a la mesa, están los intermediarios por en medio, los agricultores siguen teniendo pérdidas en las ventas. En muchos casos hay pérdidas en la gente. Eh, en otros muchos eh, la ganancia del agricultor se ve muy embargada, de tal, de tal manera que eh, lo que para otras para siguientes campañas o para el propio la, la propia vida de la familia campesina, pues eh, la verdad es que se pone muy difícil. Entonces, el problema es que estamos sufriendo unos costes eh, como nunca habíamos eh, tenido que afrontar y el problema es que muchos de los productos que nosotros tenemos que vender para obtener rendimiento, tienen los precios al nivel de 2015, 2014 por, por aquellas por aquellas fechas. Entonces, es comprensible que los agricultores estén pasando ahora una situación muy muy lamentable, muy lamentable. ¿Y qué pueden hacer asociaciones como la suya, la Unión de Llauradores? ¿Qué está haciendo para ayudar al sector agrícola? Nosotros eh, lo que hacemos es representar de la manera más digna posible los intereses agrarios, denunciar ante el Ministerio y ante Bruselas una situación que consideramos leonina y que eh, tiene es consecuencia de una difícil o, o, o nula aplicación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 que en muchas más ocasiones en las que sería insoportable pues eh, los costes eh, de, la, de la producción agraria los sufre del agricultor pero no los recupera en el precio No se aplica la ley, denuncian reivindicaciones ¿Y cómo está el asunto de las ayudas? Porque hay ayudas, hay planes anticrisis ¿Están llegando a los agricultores? ¿Son reales esas ayudas? Las ayudas que se han planteado precisamente por la pandemia y ahora por la situación de Ucrania eh, son ayudas que benefician al agricultor, benefician a la agricultura en su conjunto, pero es un beneficio muy pequeño. O sea El Gobierno, ni, ni el nuestro ni el de ningún país, puede eh, compensar al agricultor la diferencia que hay entre eh, lo que es eh, rentable para él y a lo que está vendiendo. ¿Vale? porque eso sería eh, realmente complejo. Yo creo que nosotros, eh, fomentando el consumo de cercanía, fomentando los canales cortos de comercialización y fomentando el consumo de las frutas y hortalizas de temporada y, como he dicho al principio, de cercanía, estamos haciendo una ayuda importante y lo más, lo más sustancioso de todo esto es que estamos dando a conocer a nuestros vecinos lo que nosotros producimos con tanto esmero, porque el agricultor produce eh, alimentos sanos, saludables. Lo estamos haciendo de manera sostenible, porque nos ajustamos a todas las imposiciones que nos vienen de Bruselas. Me refiero, por ejemplo, a la limitación en el nivel de productos químicos que los agricultores tenemos para luchar contra las plagas. En realidad, el que se reduzcan las materias activas es beneficio para todos, eso lo reconocemos, pero a nosotros nos complica un poquito más la existencia porque los productos que tenemos que utilizar, que no generan residuos y sí afectan a las plagas, pues esos son mucho más caros que los que veníamos utilizando hasta hace unos años. Pero tengo que decir, Rosmari, que los agricultores estamos totalmente de acuerdo con esa medida porque… Todos, todos recordamos a nuestros padres y nuestros, a nuestros abuelos que en aquel momento no tenían tanta química para tratar los árboles. Habían muy pocos productos y no había tantas plagas como ahora. Entonces, los productos eran un poquito más sanos. Eh, Santiago, eh, ¿cómo sí. se encuentra en estos momentos eh, el Camp delche? ¿Qué productos? Es verdad que las campañas, eh, tradúceme en, en hechos eh, las ayudas que, que, que estáis reivindicando, la de promoción de campañas, eh, ¿qué se está haciendo en Elche para ayudar al agricultor? Pues en Elche, dentro de sus posibilidades, están realizando unos carteles promocionando los productos de aquí y los productos de temporada. No vamos a decir que eso es la panacea y que ya lo tenemos todo solucionado, pero en elche tenemos un exportamos pero tenemos una gran virtud en nuestro en nuestro en nuestra producción y nuestra comercialización y es que eh, como te decía antes los canales cortos en elche funcionan bastante bien porque tenemos una una geografía de mercadillos y luego tenemos eh, fruterías de, de, de barrio, Y la costumbre de los de ir a los mercados centrales que hay varios en, en toda la en toda la ciudad entonces la verdad es que esa costumbre es, es una costumbre muy sana porque esos agricultores sí que perciben un poquito más de rendimiento por su trabajo porque venden directamente al consumidor vale pero claro todo no puede ser así tenemos eh, empresas exportadoras y cooperativas que llevan las granadas o llevan eh, las alcachofas o llevan Las, las producciones que tenemos a lo largo del año a toda Europa y a todo el mundo. Claro, eh, y, y, y se necesitan de esas políticas comerciales eh, eh, positivas. En cuanto a la temporada de verano, ¿qué cosechas sí. tenemos en estos momentos? Y el agua, dicen que ya está garantizada, este, al menos este verano. Ese, ese es el problema más sangrarante estamos sufriendo y que probablemente, bueno, pues ojalá que no lleguemos a sufrir más. Quiero decir que la, la limitación por los caudales de los base tajo segura, pues nos va a afectar mucho. Pero si, como está previsto en muy poco tiempo, desde, desde la comunidad de Regante, de Ríos de Levante, se puede realizar la inversión que tienen prevista, pues entonces... Gracias a Dios, con esa con esa actuación es eh, muy probable que no que nunca nos falte agua para regar los bancales. ¿eh? Eso no significa que podamos renunciar hasta la base Tajo Segura, que eso es irrenunciable. Eso nunca, eso jamás. ¿En estos... Y las estas producciones que tenemos ahora, en pleno verano, la verdad es que eh, nuestros bancales y, y nuestros invernaderos están produciendo gas. Pues, eh, Tomates, calabacines, cenas pimientos, los pimientos extraordinarios. Y, y la verdad es que, bueno, los alcipocés tenemos nuestra producción magnífica, que es nuestra, auténticamente nuestra, eh, los alcipocés. Eh, invito a toda la gente a probarlo, porque es una hortaliza sana, porque no tiene ningún desperdicio y qué es extraordinariamente refrescante. Un momento, cuando dices que no tiene ningún desperdicio el alficós, ¿hay que tomárselo también la piel? ¿Hay que tomársela? Claro, claro, Rosnaíz. Vale, vale. Yo, claro, mujer. Yo lo suelo eh, pelar. En el pepino normalmente también nos tomamos la piel, pero, pero bueno, lo normal en todos los restaurantes y demás es que el pepino se pela, pero el alficós no, el alficós se lava y se consume. Pues con ese consejo terminamos. Santiago Pascual, secretario de la Unión de Llauradores de Ilche. Muchísimas gracias. Rosmar y yo, unas últimas palabras para pedir a todos los oyentes que por favor utilicen los canales de cercanía, los canales tortos de comercialización, que visiten los mercadillos, que visiten los mercados centrales de Ilche, que visiten las fruterías de barrio y que confíen en, en, estos, en estos productores porque están llevando a, a, a, a los mercadillos, están, llevando, están ofreciéndole a todos los consumidores productos sanos, saludables y magníficamente sabrosos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 7 y 48 minutos de la mañana y antes eh, de volver a recordar la crónica del tiempo y de los deportes y comenzar el relato informativo les eh, vamos a adelantar en titulares las noticias que hemos destacado en nuestro sumario de este día de este lunes 11 de julio. Hemos comenzado el sumario hablándoles de una noticia triste y es que Elche se queda sin uno de sus ciudadanos más sabios e ilustres, el maestro de juristas y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Tomás Vives Antón, al fallecer ayer en Valencia a los 83 años de edad. Sus publicaciones son una lección obligada para los estudios de derecho penal de las universidades y su legado un referente en la defensa de las libertades públicas. También les hemos contado que el Instituto de Estudios Económicos cuantifica el déficit inversor de nuestra provincia en más de 3.000 millones de euros. Lo califican de inasumible y consideran que es la principal causa por la que nuestras empresas han retrocedido. Reclaman al Gobierno central que acabe con la infrafinanciación que castiga esta provincia y, sobre todo, a la comarca del Valle de Vinalopó ...y cumpla con la ejecución de las infraestructuras anunciadas... ...como la conexión del AVE con el aeropuerto de Elche... ...y el alcalde aprovecha para reivindicar hoy... ...ante el Ministerio de Transportes... ...que la conexión ferroviaria con el aeropuerto... ...también no se olvide... ...el Ministerio de Transportes de mejorar las tercanías y el festival de cine independiente del che ha comenzado ya en esta edición su 45 y lo ha hecho con una nueva sección la de óperas primas proyectándolas en los cines odeón además la actriz ilicitana cristina alcázar imparte desde este lunes en el centro cultural del escorchador un curso sobre interpretación ante la cámara y protagoniza la pasajera uno de los largometrajes de las óperas prima que se van a proyectar este miércoles en los odeón y que salen a concurso. Y por último, en cuanto al Elche Club de Fútbol, pues José Antonio González les cuenta que ya se ha vuelto a conseguir renovar a otro jugador clave, es Omar Mascarey, continuará formando parte de la plantilla hasta 2025 y con las declaraciones, nada más eh, concretarse su renovación que pues ...lanzó en redes sociales durante este fin de semana... ...estos son a modo de titulares las noticias... ...hay muchas más que comenzaremos de nuevo ese relato... ...a las 8 en punto, quédense aquí con nosotros. En Tele-Edge, radiomarca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo... y les invitamos a que se queden con nosotros cuando faltan 8 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana porque además de las entrevistas y de las noticias tenemos música, una música que seleccionamos cada día y hoy pues nos toca adelantarles lo último de Fangoria, del 1 al 10 a ver qué puntuación le ponen ustedes a Alaska y Nacho Canut ni mal ni bien Bien. Quemo el calendario y el diario, que ahora es un adversario. Con suerte lo evitaré, ¿qué más puedo hacer del mundo? La Glorieta con Rosmari Alonso Cuatro minutos quedan para llegar a las 8 y vamos con José Antonio González que nos cuenta lo último del Elche Club de Fútbol con la renovación de Omar Mascaré como algo más destacado Buenos días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 Hasta luego, gracias José Antonio y ese tiempo para Vicente Bordonado. El tiempo en Terelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candell.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 pues son las 8 en punto de la mañana llegamos a la segunda hora del programa la glorieta un programa que madruga contigo que les cuenta desde las 7 de la mañana las noticias más destacadas más destacadas de la jornada hoy es lunes 11 de julio comenzamos una semana pues muy importante entramos en el ecuador del mes y muchos toman sus vacaciones otros las dejan y por eso uno de los puntos calientes es sin duda los aeropuertos y el de elche puede estar de la situación algo complicada se puede complicar a partir de mañana porque retoman las compañías de low cost las aerolíneas de low cost las huelgas Mañana habrá huelga de Ryanair y EasyJet hasta el viernes... ...y continuarán los próximos días si no cambian las negociaciones. Así que es un punto con el lente. los aeropuertos... ...como también la información. Nosotros hemos comenzado las noticias hablando del aeropuerto de Ilche... ...porque la ministra hace unos días que anunció, la ministra de Transportes... ...que anunció la licitación de la redacción del proyecto para conectarlo con el AVE... Pues bien, el alcalde ayer hizo declaraciones diciendo que es un momento importante, hay que aprovechar esa licitación para reivindicar ante el ministerio, ante la ministra, que no se olvide del tren de cercanías, porque hay que subsanar de una vez por todas las graves carencias que sufre. Escuchamos al alcalde.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 pues aseguran que la infrafinanciación que, sufe, que sufre esta provincia en los últimos 20 años, es decir, que no está recibiendo el dinero que le corresponde de las arcas del Estado, está castigando y está provocando que las empresas hayan retrocedido en posiciones, hayan perdido en competitividad y productividad, han, con, han cuantificado ese déficit inversor en 3.000 millones de euros. Y por eso ellos también reclaman que los gobiernos lo que tienen que hacer es cumplir con lo que anuncian, cumplir con lo que licitan, pero también asignar a la provincia lo que le corresponde de los presupuestos generales del Estado, pero también ...piden que se rinda cuentas de el grado de ejecución de los proyectos que anuncian eso es lo que nos va a contar el presidente el nuevo presidente de ineca nacho Amirola... en la entrevista que le vamos a realizar sobre las nueve menos cuarto eh, la provincia eh, lo, en, en general los datos suelen ser muchas veces peores que en la media la media nacional y en concreto en el va binroco peores que en la media provincial por tanto lo que pedimos desde INECAD son tres cosas. Es uno, que se asigne las adecuadas partidas presupuestarias, que sean justas y que no sea y que no estemos eh, eh, continuamente a la cola y que, además, se haga un esfuerzo de inversión en toda la provincia, especialmente también en el país de Nalopó, que vemos que sufre un poco más. Pedimos, además, que esas partidas y esos presupuestos pues se ejecuten adecuadamente y, además, ...que se nos facilite la información, que la información se haga pública... ...pues para que institutos como INECA o cualquier otra entidad... ...pues pueda hacer un, un adecuado seguimiento. Esto es lo que nos contará en la entrevista de las 9 menos cuarto... ...pero antes hemos entrevistado a Santiago Pascual... ...el secretario de la Unión de Llauradores del CAM de Elche, aquí en Elche para hablar de ese brutal incremento de precios que estamos sufriendo y que parece ser que a los agricultores no les está beneficiando en nada. Santiago Pascual ha lamentado esta situación actual y dice que es consecuencia de una nula aplicación de una ley, la de la cadena alimentaria aprobada para proteger los costes de producción del agricultor. ...que consideramos leonina y que eh, tiene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 Por... Y continuamos, si lo hacemos el relato informativo, también eh, lo hemos destacado en nuestro sumario, desde las 7 de la mañana venimos contándoles que Tomás Vives Antón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 Y por otro lado, la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado que se dedicaba a robar en centros comerciales en toda la Comunidad Valenciana. Ha detenido a cuatro personas de 27 a 35 años, uno de ellos menor de edad aquí en Elche. Los arrestos se produjeron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 Y siguiendo con la crónica de sucesos, un joven de 20 años ha sido detenido por agredir a su madre y dejar inconscientes a la pareja de esta tras una fuerte discusión y también por agredir a la gente de la policía local que acudió a los hechos que tuvieron lugar a finales de junio en una vivienda de la calle Reina Victoria. Y es momento de recordar eh, los principales acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Aprobó sacar a concurso por algo más de 240.000 euros el proyecto para hacer más accesibles las paradas del bus del Polígono Industrial de Carrús. También acordó trasladar la Oficina de Vivienda Social de Altavix a Carrús. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 salud perdón ...y vivienda social con todas las condiciones de accesibilidad... ...y para facilitar la gestión y, e información en materia de vivienda. Gracias Isidiar, también en la Junta Local del pasado viernes... ...se aprobó someter a consulta pública... ...la modificación puntual del plan general... ...para cambiar el uso del suelo... ...de la partera del antiguo edificio de Correos... ...porque actualmente es incompatible... ...con la función que se le quiere dar... ...quieren convertirlo en esa Learning Factory... ...nos da más detalles nuestra compañera Marga García... ...buenos días Marga, cuéntanos. Buenos días Ros, el futuro proyecto de Learning Factory... ...que quiere poner en marcha la Consejería de Innovación... ...en el antiguo edificio de Correos... ...va dando pasos hacia adelante con la vista puesta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 Dirección General de Aviación Civil así como Confederación del júcar puedan emitir sus informes correspondientes con respecto a este cambio de uso cuyo propósito final para el Gobierno Municipal es que la Consellería de Universidades pueda seguir dando pasos en la puesta en marcha del proyecto de Learning Factory que saben que tanto la Consellería como Ayuntamiento así como agentes sociales estamos trabajando trabajando para dotar a Elche de un centro de alta tecnología que permita dar apoyo a los sectores productivos de nuestro municipio, así como abrir eh, posibilidades de negocio en el futuro en función de los cambios sociales y económicos. ...pues seguimos con más declaraciones... ...del portavoz de la Junta de Gobierno Local... héctor Díez, porque también se aprobó... ...financiar con 60.000 euros la película... ...sobre el Misteri de Elch... ...que está rodando, que ya se está mmm, trabajando en ella... ...el director de cine, Manuel Gutiérrez Aragón... ...con el cineasta ilícitano, Pablo Mas. ...de un proyecto documental... ...que pretende contar... ...cómo es la festa...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 ...pueda ser utilizado como un elemento más... ...de difusión del misterio y de su conocimiento en el mundo. Dejamos a un lado ya la Junta de Gobierno... ...para hablar de la propuesta que realizó el pasado viernes... ...el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz... ...pide que se instale una escalera mecánica... ...en el barrio de Porfirio Pascual... ...dentro del proyecto de regeneración de la fachada... ...este de carlos lo escuchamos.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 a una profesión ya de por sí masificada, nos lo cuenta nuestra compañera Janire Perona, muy buenos días.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 Y La Glorieta conoció este programa un poco más el pasado viernes a las reinas y damas mayores de las fiestas de Elche tras su proclamación. La reina de las fiestas de este año, unas fiestas que son muy especiales y muy esperadas porque se recuperan tras el parón de la pandemia, es Alba Berenguer. Estudió traducción e interpretación de inglés, se cogió un año sabático, nada más terminó su grado para crecer en el mundo laboral y desde bien pequeña estuvo muy vinculada a las fiestas porque fue reina infantil de su comisión,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 Y sigue, además, acompañada por sus damas, Irene Botías, que también ha terminado el grado de Turismo en la Universidad de Alicante, quiere continuar estudiando más, realizando cuando pueda el grado de Marketing. Para Irene, de la Comisión de Perleta y Maitino, ser guía turística pues es muy importante para ella, porque eh, le llena de orgullo mostrar la historia y el paisaje de su ciudad. La escuchamos.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 Venir a Elche para pasar sus uh -huh, días. Uh -huh. La otra dama es Clara Sanz, es la que más escenario escenarios ha pisado por sus estudios. Terminó en el Conservatorio de Elche los estudios profesionales de violín, canto y piano y ahora es profesora, aunque no renuncia a las actuaciones. Clara, al igual que Alba, se quedó desde hace unos años bien enganchada a las fiestas, gracias a su amiga Irene, por el ambiente de gran familia que siempre ha respirado en su comisión Ángel de la Guardia.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 Ya hablamos ahora de cine, porque el Festival de ilche ya ha comenzado su 45 edición y lo hizo el pasado viernes con el estreno de una nueva sección, las proyecciones de las óperas primas. Los largometrajes se están proyectando en los cines Odeon todas las tardes, con entrada gratuita a partir de las ocho y media, y con la presencia de los directores y de algunos de los protagonistas que son conocidos,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 Además, este miércoles participará en el coloquio que se llevará a cabo en los cines Odeon tras la proyección de la ópera prima La Pasajera, protagonizada por ella y también por el actor argentino Ramiro Blas. Este largometraje concursa en el festival, está dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Y por último les contamos que ya ha finalizado la décima edición del Rural Film Festival. ...la última proyección fue el viernes en Arenales... ...y el sábado se puso la fiesta, el broche final... ...con la fiesta de clausura en las vallas... ...donde se entregaron diferentes galardones... ...y hubo también magia y humor. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 8 y 23 minutos de la mañana y continuamos eh, con más novedades musicales porque Macaco acaba de unirse con Fue el Fandango para avanzar en su disco de este año y este El Cuerpo no Miente es uno de los temas. No me pienses tan alto que te oigo no me miras tan hondo que me ahogo Entre tu tacto y mi piel nació una fiera Que me arrastra al fondo Una tigresa que no deja pistas Da igual como vista, es como se lo quita Tras una noche sin dormir no queda nada por decir Cuando el vientre suplica repetir El animal más peligroso Son tus mariposas en mi liente. Entra silencioso Así de repente Un corazón inconsciente El cuerpo no miente Si de repente el pensamiento no siente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin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 ...te informamos de todo lo que pasa en la ciudad... ...Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Continuamos con nuestro relato informativo... ...y lo hacemos ahora recordando la crónica... ...de José Antonio González, eh, que nos cuenta... ...cómo se ha renovado el contrato de Omar Mascare... ...y muy buenos días José Antonio.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 tiempo entre Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Pues faltan segundos para llegar a las ocho y media y con esta sección lo vamos a hacer con nuestro compañero Vicente Bordonado que nos va a contar eh, si esta semana va a ser la semana en la que vamos a iniciar más subida de temperatura. Muy buenos días Vicente.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 Solicita tu plan 12 gotas. Aguas delce cerca de ti.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 8 y 33 minutos de la mañana, es tiempo de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de elche Allí nos espera, como cada día, de lunes a viernes, Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo, ¿Cómo han amanecido las calles y las principales avenidas en elche en cuanto a tráfico se refiere? Pues eh, a esta hora de la mañana eh, el tráfico es totalmente fluido en la mayoría de las vías de la ciudad. Es algo más denso en los accesos a la ciudad y dentro del núcleo urbano. Encontramos una mayor circulación en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Eh, tráfico con dificultades por obras en Pedro Juan Perpiñán y Puente de la Generalitat. Y tráfico denso en filetes de foras y retenciones al final de Federico García Lorca con la avenida de Alcalde Ramón Pastor. En cuanto a cortes de calle, la calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras. Y la calle Auxia Smart está cortada entre Francisco Tomás y valente y la plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y si vas en bus, mucho mejor, piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico de ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano.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 ocho y treinta con esta sintonía abrimos las tenemos ya abiertas las ventanas para asomarnos a los principales diarios eh, del país y ver que nos traen en portadas pues todos coinciden en fotografiar el momento de eh, la conmemoración en ermoa en eh, el país por ejemplo aparece el rey y en titular el espíritu de Hermoa devuelve por unas horas la unidad política También recoge el país otro en portada, a otros de los titulares, como los archivos secretos de Uber, como esta multiplataforma o esta multinacional espió a los taxistas. Una filtración masiva revela las malas prácticas de Uber. Somos jodidamente ilegales, resume un correo interno que estudia cómo enfrentarse a los taxistas y cambiar la legislación. También el país recoge ese debate sobre el estado de la nación que se va a producir esta semana, es sin duda la noticia del mes. Los socios van a exigir a Sánchez un giro a la izquierda. Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y Más País piden una reforma fiscal progresista. También recoge que eh, Ucrania afronta una caída del producto interior bruto de hasta el 60% si se ...enquista la guerra de Putin, una economía hundida bajo las bombas. El ABC también recoge en portada al rey Felipe VI, que presidió ayer en Hermoa... ...el homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco... ...con motivo del 25 aniversario de su asesinato por ETA. Y titula, el rey pide que el espíritu de Hermoa no caiga en el olvido y también eh, publica una encuesta sobre la intención de voto. Dice que el PP podría obtener el 36% de los votos, tres puntos más que los logrados por Rajoy en su última victoria. Los electores condenan a Ciudadanos a la extinción y castigan al PSOE con un retroceso de casi el 4% y titula que el apoyo a Feijóo sube hasta poder plantearse gobernar en solitario. Esto es lo que recoge el ABC y el mundo también a la hermana de Miguel Ángel Blanco, el del espíritu al fantasma de Hermoa. Los pactos con Bildu minan el vigor del espíritu de Hermoa, es así como titula el mundo. El rey reclama mantener la unidad que generó el asesinato de Miguel Ángel Blanco y condujo al fin de ETA. Marimar Blanco no aplaude las intervenciones de Sánchez y Urcullu por su alianza con ETA. Otegi. Hay otros titulares, en portada nos dice, nos cuenta el mundo que los consejeros expulsados de Indra, libres de la obligación de secreto. También un año de terror del castrismo para callar las protestas en Cuba es otro de los titulares. Y el viaje al centro de Chimopuch tras eh, la Ladeba, debacle en Andalucía. Y vamos con la razón... La razón también recoge a eh, la fotografía de Felipe VI al rey durante el acto oficial de homenaje de Estado en memoria a Miguel Ángel Blanco tras el 25 años del asesinato nacional de este concejal. El homenaje acentúa, dice la razón, la guerra por la memoria. Don Felipe, entrecomillado, dice no podemos permitir que los jóvenes ignoren lo que pasó. Sánchez presume de acciones en recuerdo ante las críticas por el pacto con Bildu. Hay otras noticias en portada como que Sánchez buscará marcar perfil con nuevas medidas, defenderá su gestión en el debate sobre el estado de la nación. También la bajada de ingresos muestra que el pico de la séptima ola de la COVID empieza a superarse y 100.000 negocios en riesgo de concurso de acreedores por culpa de esta crisis. Y también recoge la victoria de Djokovic, que gana su séptimo Wimbledon y se pone a un gran slam de el tenista español ...Rafa Nadal. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Nuestra provincia en estos últimos 20 años ha perdido competitividad y productividad según el Instituto de Estudios Económicos INECA Los datos así lo reflejan porque el PIB per cápita de la provincia ha pasado de estar en la posición 27 a la 44 y en exportaciones también se ha retrocedido. El principal motivo para este instituto es la infrafinanciación que sufre esta provincia y que la han cuantificado en más de 3.000 millones de euros como déficit inversor. Pues bien, hoy hablamos con el presidente de este Instituto de Estudios Económicos desde este año, él es Nacho Amirola y queremos con él conocer más detalles sobre lo que hay detrás de estas cifras. Muy buenos días Nacho. Muy buenos días y muchísimas gracias por contar con nosotros. Bien, la afirmación que ustedes o la denuncia que ustedes han realizado en este informe anual eh, pues es alarmante. ¿La provincia de Alicante está a la cola del resto de provincias en función de su población en cuanto al dinero que recibimos del Estado español, de los presupuestos generales? Sí, eh, efectivamente, eh, somos los, los últimos ¿no? somos en, en, en aportación de los presupuestos generales eh, del Estado a la provincia en, por el criterio por el criterio poblacional en Inecar eh decimos que bueno, en realidad no queremos ser más que nadie, pero estar continuamente en el furgón de cola y con un déficit inversor de más de 3.000 millones más de 3.000 millones de euros es, es inasumible y es esto verdaderamente lo que ha provocado que pasemos en la provincia de ocupar en el año eh el año 2000 el puesto 27 en 30 per cápita a nivel español a descender hasta la posición 44 a día de hoy. Pues esto es lo que reflejan nuestros representantes políticos cada vez que vienen a la provincia y dan sus discursos en la noche de la economía ilicitana o cualquier otro acto donde se habla de invertir en innovación, de crear centros del envejecimiento o learning factories o distritos digitales. ¿Qué está pasando? ¿Qué reivindicaciones son las primeras que necesita el tejido empresarial para recuperar todo lo que se ha perdido? bueno yo creo en primer lugar yo creo que hace falta efectivamente eh, que en los presupuestos generales del estado se nos asignen una, unas partidas más justas no además de obviamente en los presupuestos generales de la Generalitat, que creo que es justo decir eh, que la Generalitat ya está asignando ...a la provincia de Alicante el presupuesto en base al criterio poblacional... ...y reduciendo así el histórico déficit que mantenía que mantenía con, con la provincia. Pero la cuestión no está únicamente en asignarnos un presupuesto digno... ...tanto a nivel de generalidad como, como gobierno de España. La cuestión está en además ejecutarlo. Eh, y estamos viendo como año tras año los presupuestos no se ejecutan en buena parte de nada sirve asignar una partida presupuestaria si luego no se ejecuta. Y si la asignación es pequeña eh, y el grado de ejecución es bajo, pues la inversión que real que llega es nada. ¿no? Esto es muy importante. El la economía, los empresarios están cansados de tantos anuncios? Pues sí, yo creo que yo creo que desde INECA lo que lo que pedimos Eh, no solamente es una adecuada una adecuada asignación presupuestaria sino nos pedimos que el presupuesto se ejecute o que al menos eh, se nos faciliten los datos en detalle del grado de ejecución para que instituciones como ineca podamos hacer nuestro trabajo nuestro trabajo de seguimiento datos que a día de hoy pues no, no dispone no disponemos de ellos ¿no? y esta es la verdadera transparencia transmitir y dar cuentas con detalle de en qué se han utilizado los recursos públicos sí eh, eh, yo creo que hay do, dos datos ¿no? eh, que, que son importantes respecto al paísropó que es donde una de las de, la, de las zonas de las comarcas donde hay que asignar más recursos ¿no? es eh, por ejemplo en datos de afiliación pues si la provincia ha mejorado en un 7,2 a fecha de mayo de 2022 el vaalopo pues ha mejorado solo en un 4,4 o si la media de, de, de disminución de paro en la provincia a fecha de junio ha sido de una bajada del 19,1%, en el Baix Vinalopo ha sido de una bajada del 16,9%. Entonces, vemos cómo eh, eh, la provincia, en, lo, en, en general los datos suelen ser muchas veces peores que en la media, la media nacional y, en concreto, en el Baix Vinalopo, peores que en la media provincial. Por tanto,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 que se nos facilite la información, que la información se haga pública, pues para que institutos como INECA o cualquier otra entidad pues pueda hacer un, un adecuado seguimiento de eh, si el presupuesto se está ejecutando o no se está ejecutando adecuadamente no y en qué partidas. Hay infraestructuras que, bueno, son históricas y no rinden cuentas. Una de ellas es ya el corredor mediterráneo, por desgracia. ¿Saben ustedes cómo se encuentra...? Bueno, pues tenemos eh, tenemos exactamente la misma información que, que, que tienen ustedes o que tienen todos los ciudadanos. No tenemos, no tenemos más. Yo creo que después de más de 20 años necesitamos que lleguen esas inversiones para acometer urgentemente infraestructuras impres, imprescindibles. Eh, pues es imprescindible las obras del corredor mediterráneo, en los tramos de la Encina hacia el puerto de la Vega Baja, que son indispensables para nuestro crecimiento industrial y una vez más han sido relegadas, y no tenemos mucha más información, es importantísimo la promesa del, del tercer carril en la autovía Elche-San Juan, que parece que, que quedó olvidada, y no es de recibo, en nuestro opinión, que hayamos necesitado 22 años para que se anuncie la licitación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Esperemos que se agarre día pronto y que no sea un mero, un mero anuncio electoral, ¿no?, Eh, sí, he dicho sí. estas pues, por, por mencionar algunas Sí, agencias, pero, pero Nacho usted no, no, hay más, pero eh, por ejemplo, de lo que sí sabemos es que han anunciado la licitación de la conexión eh, ferroviaria con el aeropuerto de Elche es, vamos, es un despropósito que haya pasado tanto tiempo y que ese aeropuerto, el quinto más importante o incluso habrá subido puestos, porque es internacional, no esté conectado ferroviariamente pero ¿Qué licitación es la que han anunciado? ¿La de Alicante el aeropuerto de Elche? Pues pues yo creo que sí, que efectivamente es la que han la que han anunciado, pero habría que hacer ambas obviamente. Claro, porque el puerto de Alicante y como decía antes, es decir, eh, hay que defender pues toda la provincia, ¿no? Es un aeropuerto que lógicamente está entre ambos municipios y que hay que conectar los dos adecuadamente que eso es lo eso es lo, lo razonable creo que es importantísimo que trabajemos todos en, en unir ese eje alicante elche eh, porque juntos sumamos eh, sumamos muchísimo más ¿no? y, y, y eso es es absolutamente fundamental que se tenga en cuenta eh, no solamente en todas las inversiones... sino lógicamente también en todas las licitaciones También se está hablando de la movilidad sostenible, pero ¿es sostenible que Alicante y Elche sigan sin estar conectadas o se tarde tanto en llegar a Alicante por tren, en el Cercanías que es tercermundista. Totalmente, totalmente, estamos estamos totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Esa es una de las además también históricas eh, peticiones que, que hacemos que, que hacemos desde desde INECA. Eh, Tenemos unos una conexión ferroviaria en trenes que son propios de los años 80 y que obligan al uso del transporte del, al uso del transporte privado cuando cuando lo que deberíamos de estar utilizando es el transporte público que es infinitamente más eficiente y por supuesto mucho más sostenible que es que, que, que si cabe más relevante hoy en día que nunca no eh, no es desde luego recibo que dos poblaciones tan importantes y tan hermanadas como son el municipio de Elche y el municipio de Alicante no estén conectados ferroviariamente de la manera de la manera adecuada, ¿no? Bien, pues para ya en la recta final de la entrevista, Nacho Amirola, es usted presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante desde el mes de febrero. ¿Cuáles son sus retos desde que ha asumido la presidencia? Pues mi, mi, mi, nuestros retos son los que los que hemos mencionado es poner es hacer los estudios y poner los datos y la información adecuada encima encima de la mesa que sean siempre datos y eh, eh, estudios tremendamente objetivos eh, e imparciales y que permitan pues hacer lo que estamos haciendo alzar un poco un poco la voz no solamente a nosotros, sino a todas las instituciones que se puedan servir de ellos pues para reclamar lo que es justo para la provincia y para conseguir, en definitiva, pues que entre todos eh, tengamos una provincia que sea más competitiva, eh, que mejoremos los niveles de, de renta per cápita de los ciudadanos de la provincia y que, y que en definitiva, pues hagamos una labor por esta mañana un poquito mejor que hoy, no sobre todo en, por la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. Por los datos que manejan... ¿Habrá recesión económica en la provincia? Eh, eh, yo suelo decir que, que en INECA, por mucho que que estudiemos y que tengamos datos, eh, no, lo que no tenemos es una pues una bola de cristal. Eh, el, desde luego, lo que se ve claramente es que la inflación va a ser una inflación duradera, lo que se ve claramente es que la guerra de Ucrania eh, va a ser una guerra duradera ...y lo que se ve claramente es que el shock que hay mundial... ...a nivel de materias primas eh, es enorme... ...y eso también va a ser duradero, ¿no?... ...entonces no, sin, lo que no me cabe, no nos cabe la menor duda... ...es que lo, el crecimiento desde luego no va a ser el que prevé... ...el que, el que se prevé desde, desde desde el gobierno... ...y que va y que va a ser sensiblemente, sensiblemente inferior, ¿no? es probable que, que, que sí que tengamos algunos trimestres eh, de, de recesión. Tampoco creemos, no creemos que, que vaya a ser una recesión como la que hemos sufrido, eh, pues, por ejemplo, en el 2008 y en el 2000 y en el 2012, porque creemos que estructuralmente las compañías eh, están en una situación mucho mejor, eh, las entidades financieras están en una situación mucho mejor y eso es, al final, son pilares eh, eh, tremendamente importantes en, ...en la economía de, de un país... ...pero bueno, sí que creemos que desde luego... ...vamos a tener unos trimestres por delante... ...que sin un género de duda van a ser complicados... ...y que va a requerir... De, ...del esfuerzo de todos, por eso es más importante... ...hoy que nunca... ...hoy, hoy más que nunca... Eh, ...pues ayudar... Eh, a que, que, que, ...que los gobiernos... ...ayuden pues a la mejora de la competitividad... ...y a que nuestras empresas... ...sean caer un poquito más grandes... ...porque eso es lo que lo que va a tener que en definitiva los ciudadanos pues mejoren su nivel de vida. ¿Y qué hay de los salarios? ¿Se van a poder incrementar como piden los sindicatos? Bueno, yo creo los sindicatos hacen una labor absolutamente importantísima, histórica. Eh, no solo nuestro país, eh, eh, sino en todos, eh, defiende los derechos de los trabajadores y sin ningún genuino de duda, pues hoy eh, en un país como el nuestro, pues no tendríamos la situación eh, que, que tenemos desde el punto de vista económico empresarial y desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, sino por por el esfuerzo que hacen los sindicatos. Por lo tanto, en primer lugar, eh, creo que los sindicatos están haciendo su trabajo y ahora su trabajo pues eh, es, como siempre, por defender los derechos de los trabajadores. Ahora bien, eh, lo que no creo que las, las empresas puedan es eh, eh, incrementar sustancialmente ...los salarios de todos los trabajadores... ...porque los márgenes empresariales que tenemos no dan para ello... por eso es tan importante que se acometan inversiones... ...que se apueste por la innovación, por la mejora de los procesos... ...por la mejora de los productos... ...para que las empresas ganen competitividad... ...y esa ganancia en competitividad la puedan trasladar... ...a una mejora salarial. Entonces tienen que ir siempre las dos cosas... ...las dos cosas de la, de la mano... ...no podemos no podemos olvidar que nos encontramos con un tejido empresarial que ha encadenado tres crisis consecutivas, la del 2008, 2012, la crisis de la pandemia, la, de la crisis de Ucrania y tienen los balances pues seriamente dañados, con márgenes eh, cada vez más estrechos y muy muy endeudados, eh, sobre todo por, pues, por el periodo por todo el periodo de la pandemia, sí. lo cual pues bueno, no están, desde luego, el tejido empresarial no está desde luego en las mejores condiciones pues para poder atender las demandas justas sin me doy la duda de los de los sindicatos. Eh, por eso es importante pues apostar por la competitividad, por el crecimiento, por mejorar la productividad y poder así eso trasladarlo a las bases salariales uh -huh. para que los salarios eh, pues, pues, puedan mejorar, lo que es una que, que es algo que no solamente es deseado por sindicatos y, y trabajadores, sino también por empresarios, por los empresarios en no cara que uh -huh. le gustaría más que poder Eh, sí. mejorar eh, lo, lo, los salarios de sus empleados. Pero, claro, claro uh -huh. hay que, hay primero hay que hay que tener compañías que sobrevivan y que tengan pequeños márgenes que lo permitan. Bien, pues tenemos que poner el punto final. Es cierto que no tienen la bola de cristal para ver qué va a pasar, pero sí tienen los suficientes profesionales, los suficientes datos eh, que estudian para al menos darnos una radiografía de lo que está pasando. Muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros ha sido un verdadero placer la glorieza el despertador de elche con toda la información local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 i running blind like a silver lining in skies in my dream of Y antes de llegar a las 9 de la mañana, faltan 3 minutos, nos da tiempo para escuchar lo lanzado por la cantante malagueña Nuria Fergo, que se ha atrevi atrevido con una ranchera muy popular una canción que se compuso en la década de los 60 y que suena así en boca de esta cantante, de esta artista malagueña. Solitaria <música> camina la vikina gente se puni a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar al tan era preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar Saluciendo su real majestad, pues pasa camina los mira sin verlos jamás. En la bi vida... noches llorando por él noches llorando por él ...los he por él... ...bueno pues con Nuria Fergón hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera hora y última del programa La Glorieta... ...es lunes 11 de julio y por delante tenemos un día de calor... ...y una semana de bochorno... ...es lo que nos ha contado desde las 7 de la mañana... ...nuestro compañero Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo... ...llegamos a una semana, esta que es la del ecuador del mes y la situación de los aeropuertos no parece que vaya a mejorar sobre todo por la huelga de Ryanair y de EasyJet que vuelve a partir de mañana martes se espera una situación caliente por tanto también en los aeropuertos en el de Elche que sigue sin sus conexiones hemos iniciado nuestro relato informativo desde las 7 de la mañana contándoles las declaraciones del alcalde porque Su intención es eh, nos dijo ayer en ayer domingo que su intención es reivindicar ante el Ministerio de Transportes la mejora del Cercanías. Lo va se lo va a pedir a la ministra de Transportes que anunció hace unos días la licitación de la redacción del proyecto para conectar el AVE con el aeropuerto de Elche. Es el momento que para que no se olvide de las graves carencias que sufre la línea ferroviaria Alicante-Elche-Murcia, que es, sin duda, tercermundista. Estas son las declaraciones de Carlos González.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 También lo han escuchado ustedes en la entrevista que hemos realizado al nuevo presidente del Instituto de Estudios Económicos, Nacho Amirola, que ha pedido a los gobiernos que cumpla con los anuncios de licitación, que rinda cuentas de la ejecución de las inversiones y que asigne las partidas presupuestarias a esta provincia, que es la última en recibir el dinero conforme a su población de las arcas del Estado han cuantificado en más de 3.000 millones de euros el déficit inversor y ha dicho que esta es la principal causa por las que las empresas están perdiendo, las empresas de esta provincia y, sobre todo, las de Elche y Comarca, están perdiendo en productividad y competitividad. Lo escuchamos. Eh, la provincia, eh, lo, en, en general, los datos suelen ser muchas veces peores que en la media nacional,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 También hemos entrevistado al secretario de la Unión de Llaurador... Eh, ...en Elche, Santiago Pascual, que ha lamentado la situación... ...que están viviendo los agricultores... ...que siguen perdiendo en eh, las ventas de sus productos... ...a pesar del brutal incremento de precios... ...que estamos sufriendo todos los consumidores. Ha señalado que la consecuencia... Es, se debe precisamente a la nula aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada hace años por este Gobierno para proteger los costes de producción del agricultor.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 ...desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia. Y en la página de sucesos de hoy pues les estamos contando... ...que el pasado viernes falleció un bañista de 74 años... ...en la playa de la Marina con síntomas de ahogamiento... ...también que la policía local ha desarticulado a un grupo organizado... ...que se dedicaba a robar en centros comerciales de la Comunidad Valenciana... Han detenido a cuatro personas, aquí en elche de 27 a 35 años y uno de ellos menor de edad. Los arrestos se produjeron tras acudir los agentes de la policía local a uno de los supermercados donde una mujer había sido retenida, tras ser sorprendida robando productos valorados en más de 150 euros. Fue puesta a disposición judicial y tras las investigaciones los agentes lograron identificar a todos los componentes de este grupo.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 Por algo más de 240.000 euros se sacó, se licitó el proyecto para hacer más accesibles las paradas del bus en el polígono industrial de Carrús. Nos lo cuenta Iziar Martínez. Buenos días.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 Gracias Marga y cerramos ya eh, lo aprobado en junta de gobierno con las declaraciones de Héctor Díez, de su portavoz, hablando de los argumentos, dando los argumentos por los cuales... ...se han aprobado destinar 60.000 euros... ...para financiar el documental, la película... ...que ya se está rodando sobre el Misteri Delch... ...y que se estrenará el próximo año... ...por parte del director de cine Manuel Gutiérrez Aragón... ...y del cineasta hasta ilicitano Pablo más ...escuchamos a Héctor. ...de un proyecto documental que pretende contar... ...cómo es la festa y...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 ...pues actores o actrices conocidos... ...esta tarde se proyectará a diente de perro... ...del director de callosa del Segura, José Luis Estáñ... ...está rodada en Elche, Alicante y Cayosa... ...además a partir de hoy lunes y hasta el miércoles... ...la actriz ilicitana Cristina Alcázar... ...va a impartir el curso Interpretación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 Y terminamos con el Rural Film Festival que puso su broche final el pasado sábado en la pedanía de las vallas. Las proyecciones acabaron el viernes en Arenales y en la fiesta de las vallas, esa fiesta de clausura, pues entregaron difer diferentes galardones y además hubo humor y mucha magia.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 Buenos días, pues hoy en Foro Empresarial vamos a hablar de un evento que acogerá la ciudad de Elche el próximo 16 de julio, pues para hacer un poco una radiografía de los sistemas de comunicación, de cómo nos ponemos en contacto unos a otros. Ahora estamos muy acostumbrados al what, al WhatsApp, a internet, pero hubo un tiempo atrás en el que las cosas hacían de una manera diferente y Elche en 1997 ya fue pionero en otros métodos de comunicación. Ahora van a ver de qué les hablo, pero para ello nos acompaña hoy Roberto Esclápez, que es el creador del grupo eh, Canal Elche en Internet. Bienvenido a Foro Empresarial, Roberto. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, para ponernos en contexto de qué se trata Canal Elche en Internet, para que no lo conozca. Sí, pues mira, por aquellos años, por el año 97, se eh, van a los inicios de Internet, más bien lo que es a, a nivel particular, y en bueno en España y en el mundo empezó a crearse ciertos canales de ciudades y países, y bueno, pues aquí en Elche no, había, no estaba el canal creado, y empezamos a, pues, a juntarnos varias personas, y, y lo que hicimos fue crearlo, fundarlo y, y poder ponerlo en marcha, y es un sistema de comunicación que lo hacíamos en modo texto, o sea, en modo chat, y de los primeros que había, que era el IRC, se llama, uh -huh. y, y bueno, ya nos juntamos varias personas, poco a poco empezamos a entrar más, personas de, de aquí de Eche, incluso de fuera, que también entraban, y, y bueno, a partir de empezamos ya a conocernos, y es pues, muy diversa y, y muy bien. O sea que de un proyecto a nivel nacional vosotros lo trajiste aquí en elche a Elche en 1997 y además fue como una iniciativa, un movimiento de ocio también para la ciudad ¿no? y para el tejido empresarial que empezó eh, pues nuevas formas de comunicarse con cibercafés y, y otras formas, ¿no? Sí, exacto la verdad es que sí hubo nosotros empezamos a, a crear eventos presenciales donde nos juntantmos pues, casi ya todos los fines de semana y hacíamos pues, diversas actividades y vamos a, a lugares pues a, a juntarnos a tomar café a, a comer o cenar y demás entonces activar un poco el, el ocio personas que como te digo que eran de fuera venían aquí también a conocer la ciudad y también se activó el tejido empresarial porque a partir de eso pues varias empresas varias personas como yo y otras personas pues bueno eh, nos dedicamos al tema de internet ...y de, de informática y demás, también hubo varias personas, varios integrantes que montaron cibercafés... ...entonces que recepción de moda para que tuviera más alcance las personas particulares... ...a conectarse a Internet, a este tipo de, de sistemas. Pues este tipo de sistemas, si desde 1997 sigue en marcha, es que ha sido exitoso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué frutos ha dado en todo este tiempo, Roberto? Sí, pues es el origen, porque entonces no había, no había, como dices, como has dicho antes al principio, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había sistemas para poder comunicarse eh, a nivel particular, eh, salvo el email si ya conocías a la persona, entonces de, de esa forma pues nos conocíamos, nos conectábamos a diferentes canales y pues podías pues entrar y, y comentar y charlar y conocerse. Y la verdad es que sí, que bueno, ya poco a poco empezamos, empezó a crecer de número, empezamos pocas personas, 5 o 10 personas y a partir de ahí ya pues empezó a, a crecer mucho más, a llegar a de personas. Ha eh, ido aumentando que, la familia del canal de Que fue creciendo, sí, claro, sí. Hoy, hoy día ya pues bueno, pues utilizamos otros canales de pues como tenemos WhatsApp y demás y ahora pues eso, decidimos el, el poder celebrar los 25 años de, de la creación y poder juntarnos otra vez pues todos después de todos estos años, que bueno, pues cada uno ha seguido su vida, su rumbo, algunos hemos estado en contacto, pero la mayoría no, normal y es, es un, un gusto y un placer volver a reencontrarnos. Oye Roberto, aunque estamos hablando de internet y de esas formas de, de comunicarnos, el evento es presencial, ¿no? Sí, exactamente, es sí, presencial, sí, vamos a juntarnos y vernos precisamente uh -huh. para poder estar otra vez, de retomar el contacto eh, físico entre nosotros y sí, poder vernos y poder compartir un, un momento grato. Puntos. muy bien además un homenaje también no a todos aquellos que, que han pasado por por el canal sí sí, también claro hay personas que no hemos podido localizar por un lado porque también pues ya no pues, no tenemos contacto con ellos entraban y no tenemos contacto y luego también homenaje a personas que ya no están con nosotros que ya pues bueno pues fallecieron por diversos motivos de personas en este caso y, y bueno pues eh, recordarles también que estuvieron con nosotros y pasamos buenos momentos muy bien roberto pues muchas gracias por atendernos aquí en foro empresarial y por eh, traernos eh, esta iniciativa que ya eh, celebrae a su 25 aniversario, felicidades desde aquí y espero que vaya muy bien el próximo sábado 16 de julio con ese evento especial que hacéis pues muchas gracias normales en teleage radiomarca, la glorieta el programa que madruga contigo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 Todos los días desde el Beats Club Convicción de El Carabasí con Teresa Ferrández. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De ¿De qué?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 9 y 22 minutos en de la mañana y esa canción así bailaba que protagonizaron y popularizaron los payasos de la tele, una canción infantil machista pues acaba de estar de convertirse en un auténtico himno feminista. Lo han conseguido Amaya Romero con Rigoberta Bandini. Suena así. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho, eso nunca se pasa Me ha pasado su single por WhatsApp Hoy Paula me ha dicho que un día También se siente incomprendida Después hemos estado de WhatsApp Bailando twerque en la terraza Y es que parece mentira Que a todos nos cueste la vida Pero de repente hay un día Que gritas ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas Y ya no sé igual lo que piensas, vamos a subir el volumen y ya no nos ves a sel, lunes antes de anoche, comprendido que es que es todo tan relativo Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el... Martes antes de almorzar una niña fue a lavar pero no pudo lavar porque tenía que bailar así bailar Bailando el mundo, volando desde una avioneta Las cosas se ven tan pequeñas Si te hablo del día ni te acuerdas A veces observo mi vida Y no sé si es drama o comedia La niña hoy no puede lavar Porque es que tiene que bailar si sí, bailar!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 Son las 9 y 29 minutos de la mañana, faltan segundos para llegar a las 9 y media. Estamos en la recta final del programa La Glorieta y seguimos con más novedades musicales. Seguimos con Arde Bogotá y Dani Fernández que se han juntado para lanzar esta canción, sin vergüenza. Bailando en la estación del tren No nos esperamos a salir del andén Huyendo hacia el amanecer Dejando atrás la noche como vas voy a cien Trátame como si te murieras de cien Déjame sucumbir y después Lina en rock and roll Fuego, loces y cristales Del color Que ha pasado entre nosotros Dímelo Si me aguantas En las manos Vimos en secreto un affair Cuarenta navajazos, doce rones con miel Pero todo fue una cosa de ayer y hoy, Cubierto en pintalabios de color caramel Con de frente y ves que me muero de contra ti, déjame Prosti-me ...Lorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Pues pasan tres minutos de las nueve y media de la mañana... Y tenemos aquí con nosotros a José Antonio González, muy buenos días José Antonio. Muy buenos días Ros. Como todos los lunes vamos a hacer, no hay tertulia, pero sí vamos a hablar del Elche Club de Fútbol porque ha habido una novedad, una nueva renovación Omar Mascarey que ha dejado ya de deshojar la margarita. Así es Ros, noticia muy importante, la que conocimos el pasado viernes a última hora de la noche, el club hizo ya oficial la renovación de Omar Mascarel, lo comentábamos en el audio esta mañana, el propietario Cristian Bragarnic lo ha vuelto a conseguir, no se propuso renovar a uno de los futbolistas más importantes la pasada temporada, un hombre clave, Omar Mascarel en el centro del campo franjiverde, ya lo fue para Fran Escrivá y lo ha sido también para Francisco Rodríguez y así es, el mediocentro centro tinerfeño que no solo ha renovado por el Elche, sino que lo hace para las próximas tres temporadas. Es un jugador de 29 años, ha sido una pieza clave y de esta forma, pues el club se, en este caso, asegura la continuidad de un futbolista que ha sido muy, muy importante. Es verdad que en las últimas semanas lo llevamos comentando durante todo el verano. El futbolista estaba deshojando la margarita porque terminaba contrato el pasado 30 de junio y tenía sobre la mesa ofertas económicamente superiores a la que le proponía el Elche que ya de por sí había hecho una ...esfuerzo económico muy importante... ...y como te comentaba la semana pasada... ...Ros, el sí. propietario Cristian Bragarni... Re ...regresaba ya de su país... ...después de que terminase... ...el mercado de fichajes en Argentina... ...y, y en muy poquitos días... ...ha conseguido cerrar la renovación... De, ...de Omar Mascarell... ...además el club lo hizo de nuevo oficial... ...de esa manera tan original... ¿no? Y, ...y especial sí. que tiene... Eh, ...el staff de las redes sociales... ...para anunciar este tipo de cosas... ...y ya te digo... ...a última hora de la noche del viernes, eh, ya empezaban a caer los tweets que en redes sociales que, que daban pie a anunciar esa renovación, además lo hacían eh, utilizando a Frank Cuesta ¿no? eh, el conocido presentador de televisión de programas de naturaleza que está en Tailandia y así lo anunciaba el club, eh, como decimos es una renovación importantísima, Cristian Bragarnic en estas eh, primeras semanas de mercado ha apostado claramente por eh, mantener la base que tan buen rendimiento ofreció la temporada pasada y lo ha conseguido lo estamos viendo, ¿no? Diego González, Javier Pastore, peremilla ahora también Omar Mascarell, en su día Josan, el Elche a día de hoy tiene una plantilla muy sólida, se mantiene la base, son hasta 18 futbolistas eh, los que repiten y, y prácticamente es que el 11 de gala el 11 titular de la campaña pasada se, se mantiene en el equipo, es que no se ha marchado ningún jugador, ¿no? Y es cierto que no llegan las caras nuevas, pero claro, con todas estas renovaciones que hemos comentado pues ya se están dando pasos hacia adelante importantísimo yo creo que el futbolista Omar se queda porque el proyecto del Elche le ilusiona es un proyecto deportivo que crece año a año, temporada a temporada y, y que seduce a este tipo de futbolistas que como te digo e insisto, Ross tenía ofertas claro. económicamente muy importantes incluso también fuera de España viene de revalorizarse porque hizo una gran temporada la pasada campaña en el Martínez Valero y sin embargo Omar Mascarell apuesta por continuar en el Elche, la entidad ha hecho también un esfuerzo muy importante y eso el jugador lo, lo ha sabido valorar y habla muy bien también del proyecto que está creando bragarnica aquí eh, en Elche. Y una pregunta porque estoy viendo que en la propia página web llaman a Omar Mascarey como el pulpo. Ese es el, el mote pulpo? que tiene, sí, sí, sí, el pulpo porque es un futbolista que juega en el centro del campo, eh, muy inteligente tácticamente y porque roba muchísimos balones. Entonces salía frankcuesta precisamente en el vídeo eh, allí pues en el santuario que tiene en tailandia rodeado de, de animales eh, preguntando dónde está el pulpo dónde está el pulpo no allíc buscando en la en esa especie de charca que tiene allí en su en su santuario y decía bueno pues que para ver jugar al pulpo hay que ir al campo del Elche, hay que ir a, a elche no y, y efectivamente pues ahí lo, lo anunciaba el club y ese es el mote que tiene el pulpo Bueno, pues eh, está utilizando en las redes sociales el club para dar noticias que vosotros esperáis eh, como agua de mayo y también para promocionar este centenario que lo han titulado como en blanco y verde. Un, Un siglo, siglo en blanco y verde, sí, sí, efectivamente. La verdad es que la campaña va a muy buen ritmo. Eh, prácticamente cada dos o tres días tenemos ya nuevas cifras. Eh, eh, ya lo dijimos en su momento, eh, lo comentaba el presidente Joaquín Buitrago, es una campaña con precios muy asequibles. Los abogados, abonos que tiene el Elche a día de hoy para esta temporada son de los más bajos de primera división, sino los más bajos, eh, uno de los dos más bajos, y, y es que encima de cara a esta temporada tan ilusionante como es la del centenario, eh, prácticamente todos los precios de los carnés se han reducido. En esta primera fase, que es solo de renovaciones, eh, el público está respondiendo muy bien y vamos a ver qué pasa a partir del 25 de julio, no cuando aquellos interesados que eh, puedan sacar sus nuevos abonos de cara a la nueva temporada. Eh, va muy bien y, y bueno se esperan alcanzar esos 20.000 abonados de cara a esta temporada y por qué no incluso también superarlos Bien, pues, José Antonio, ¿qué trabajo tienes para hoy? Porque hay para ellos, para los jugadores, doble entrenamiento. Efectivamente, Rosa, sí, es dos entrenamientos en sesión matinal y vespertina. El primero va a arrancar, pues, eh, lo acaba de hacer ya a las nueve y media de la mañana. Las dos sesiones se van a llevar a cabo en el 10 Estamos en la segunda eh, en la segunda semana de pretemporada. Eh, los jugadores están sudando la gota gorda, las órdenes de Francisco, todo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en liga, que será el, el lunes 15 de agosto a partir de las 9 y media de la noche contra el Betis en eh, Sevilla, como decimos en la segunda semana de pretemporada, ya el próximo sábado el club va a debutar en el amistoso contra el Newcastle del Sub-23 en la finca de Algorza a puerta cerrada mm -hmm. y al leche pues eh, tiene ahora un mes de julio eh, importante interesante no en cuanto a partidos amistosos porque se va a enfrentar al Villarreal B, eh, también al Leganés al Getafe para cerrar el mes va a competir en el trofeo Carabela de plata contra el cartagena además en una edición muy especial porque es la número 50 y para empezar el mes de agosto ya en esas últimas semanas preparatorias antes de debutar en liga se va a enfrentar también eh, a ibiza es decir que bueno tiene semanas ahora interesantes en el equipo de francisco eh, sigue entrenando en el 10 y también en el gimnasio del estadio martino valero porque recordemos que el césped del estadio todavía no está en condiciones eh, ha sido resembrado y, y bueno pues de todo hoy yo hablaremos en el día de hoy. Además, respecto a las peñas, comentarte también que David Aranda, el presidente de la Federación de Peñas, el pasado viernes por la mañana, estuvo reunido con Carlos Mazón en el Palacio Provincial. Fue una visita institucional y, y bueno, Carlos eh, el presidente quedó muy satisfecho eh, aseguró que eh, van a trabajar codo con codo con la Federación de Peñas de Elche para participar en todos los actos eh, conmemorativos por el centenario que se van a llevar a cabo durante este año. Además, eh, bueno, no le queda otra, ¿no? Llegó a reconocer que el Eche es eh, deportivamente hablando la principal referencia deportiva de la de la provincia, ¿no? Entonces, de todo a los habla... que estamos en primera Claro, división. al estar en primera división no le queda otra, ¿no? Y, y de todo eso hablaremos hoy en Al el leche en Punta. O sea que lo llevas bien sin Paco Gómez, ¿no? Sí, para este programa sí, hay otros en los que lo pasamos un poquito peor eh, porque las eh, informaciones, las noticias oficiales llegan a cuenta gota, a cuentagotas pero bueno, eh, claro, eh, la pretemporada avanza, el leche no anuncia fichajes y sí renovaciones, eh, ya sabemos cómo es el propietario Cristian Bragarnic y su equipo de trabajo, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, no dan demasiada información, es eh, un un hombre que, que, bueno, que le gusta dar eh, los pasos seguros en todas sus negociaciones y hasta que eh, no está todo atado, el club no lo comunica, ¿no? ¿no? no. Eh, por lo tanto, pues bueno, a Omar Mascarel, por cierto, se le espera ya hoy que, uh -huh. que pase esas pruebas médicas eh, ya que no pudo hacerlo la semana pasada porque todavía no se había resuelto su futuro y, y ya en nada se va a poner a las órdenes de Francisco. así Lo que... hemos escuchado en tu vídeo, en tu mm. crónica, como dice que tiene ganas. Bueno, eh, José Antonio, eh, lo más importante, hoy es lunes 11 de julio y sabes qué significa es una buena noticia para ti ya ya han pasado dos semanas desde las vacaciones de paco te quedan a ti dos semanas efectivamente vamos en, en la mitad del camino sí sí sí o sea que las cogerás y bien merecidas que están con muchas ganas pues muchísimas gracias José antonio te seguiremos muchas gracias ross hasta la próxima hasta luego Nosotros continuamos y lo hacemos pues con unos segundos de cuñas publicitarias. Inmediatamente regresamos. La glorieta con Rosmar y Alonso. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido.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 Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camdells. Después de dos años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camp en Festes en Telelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. ...101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Estamos ya en los últimos minutos del programa La Blueta... ...son las 10 menos cuarto y hay tiempo... ...para seguir escuchando más novedades musicales... ...y es que en verano parece que... ...todos los artistas calientan motores y nos presentan temas como este además con muchas colaboraciones porque Arde Bogotá y Dani Fernández se han unido para lanzar Sin Vergüenza suena así de amanecer, dejando atrás la de noche como vas volando cántame como si te moreras de cielo. Déjame sucumbir y después, mátame. Es pura adrenalina, en rock and roll. Fuego, luces y cristales, del color la de ha entre nosotros. Dímelo, dímelo sin vergüenza se nos fue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 Nena lina y rock fuego, luces y cristales de color. ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo. Sin vergüenza se nos fue. Eres pura nena lina fuego, luces y cristales de color. ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo.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 Minuto 85 de partido, abre juego a la banda Atención que la intercepta al medio del campo Avanza ante la atenta mirada del marcador, lo va a driblar Dribla uno, dribla 2 intenta pararlo, no puede ¡Es increíble, increíble! ¡Sigue sí, son dos.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 ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Aquapar Ciudad Quesada, Rojales Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado Contra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es ¡Aventúrate! ¡Aquapar Ciudad Quesada, Rojales! 10 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana Y aún tenemos tiempo para escuchar cómo suenan las novedades musicales Hace unos días que Sofía Ellard pues ha lanzado este single Calma Calma sonando los temores en la plaza y a la y se suben los colores y eso que yo soy resuelta y se marchan los temores a medida que te acercas dime tu nombre que vengo de otro igual solo que él no supo ser hombre yo contigo soy real que me invites a bailar y que tu número da igual que si tenemos que Tambores en una playa desierta Y se pintan de colores De complicidad perfecta Se me van los malhumores A medida que te acercas Decir un nombre Me hace sentir especial Porque contigo no hay redoblete Pero si sí suena el timbal y nos volvemos a cantar Nos volvemos a mirar Porque la música en tu coche suena a son del ferno poco por caminar agua me pide sami fuego yo llamo a los bomberos no voy a intentar. Te me vas entre los miedos, te me vas entre los dedos, te me vas entre los miedos.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 tres minutos para las 10 en punto nosotros nos vamos a despedir con la música de amaral y con estos días de verano la glorieta vuelve mañana martes ahora a las 10 llega nuestra compañera marga garcía con las noticias de la jornada del lunes 11 de julio haremos un repaso de nuestro relato informativo que hemos contado que hemos comenzado a contarles a las 7 de la mañana Hoy, en esta jornada del lunes, también hay una agenda apretada de Informativamente Hablando... ...tenemos varias ruedas de prensa sobre los concursos que se ponen en marcha... ...el Festival de Cine Independiente, que está con las proyecciones de su, su nueva sección Óperas Prima... ...hoy to le toca el turno a la, a la película del director de callosa del Segura y adiente de perro y el miércoles también hoy la actriz Ilicitana Cristina Alcázar estará dando impartiendo eh, su curso de interpretación ante la cámara en el Centro Cultural del Escorchador dentro todo son actividades dentro del Festival de Cine Independiente de Elche además el misteri pues se ha iniciado la cuenta ya atrás de las fiestas patronales y el misterio hoy ...se presenta un concurso de escaparatismo sobre la festa... ...además la concejal de Medio Ambiente va a firmar un convenio... ...con la Universidad de Elche sobre biodiversidad... ...para seguir estudiando la biodiversidad... ...en nuestros parajes naturales y parques... ...y la concejal de Cultura va a presentar el Festival de Guitarra... ...que será para este mes de julio... ...y además en el Instituto Nidel Alba... ...hay campeones sobre investigación tecnológica... Se, ha quedado, se han alzado con el primer premio nacional de iniciación a la investigación tecnológica. De todo esto les hablaremos también con todas las imágenes en nuestro informativo Telenet de esta noche con Salvador Campello y en nuestra página web teleelch.es. Nosotros volvemos mañana martes a las 7. Les esperamos.